Thank <laughs> you. Esta tierra lo consume. Todo lo que nace aquí, esta tierra lo consume. Al verte que estaba sola Yo me enamoré de ti Al verte que estaba sola Pero me engañaste a mí Por ti sufre el negro ahora Pero me engañaste a mí Por ti sufre el negro ña siendo mi cariño piel